Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá, expectantes de lo que va a ser la presentación, ¿cómo surge la idea? Sí, nosotras también tenemos unas ganas de que ya llegue el viernes.、Eh, surge a partir de una propuesta de una compañera de la Red Feminista Moreno y que nos invita a diferentes organizaciones a, a pensar esta actividad. Así que venimos hace ya unas semanas organizándola,、eh, pensándola y bueno, esto con ganas de que suceda. Como bien decías, este viernes a las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno va a venir Gerardo, que es el autor del libro, y también, bueno, vamos a contar con la presencia de Norita, que para todos es un símbolo de lucha, así que estamos como muy felices también. La incansable Norita Cortiña s es que siempre el encuentro con ella, bueno, carga las baterías, ya escucharla solamente, verla luchar, y me imagino tenerla cerquita ahora en la presentación. Sí, es un ejemplo de lucha, ¿no? Es una persona que. Esto、eh, es la lucha en la calle, es quien no se calla, a la vez también acompaña diferentes luchas. Y como bien decía, somos un montón de organizaciones, cada una con nuestra caracterización. Y nada, todos、eh, nos sentimos de alguna forma ahí representados por Norita. Es una actividad que va a estar bastante convocada, circuló la difusión hace una semana y nada, está explotando las redes porque. Esto es Norita y todo el mundo va a querer estar. Sin duda, siento, siento que, así, que así va a ser. ¿Y cómo ha sido, bueno, el espacio va a ser un espacio público, la Irelí, que es la Plaza Central y la、Ila、Plaza Mariano Moreno.、Eh, ¿cómo, fue la, ¿Cómo está e haciendo la logística para preparar eso? Sí, la verdad que, bueno, pensando mucho la actividad,、eh, la idea es hacerla ahí en la Plaza Mariano Moreno, que se encuentra al frente de la municipalidad y al costado de. De la estación de tren.、Eh, hubo algunas complicaciones en relación al municipio porque desde este colectivo de organizaciones hicimos una nota que lo presentamos el 8 de febrero informando que íbamos a hacer esta actividad、uh -huh. y ayer recibimos un una llamada telefónica del municipio diciéndonos de que esta plaza no estaba destinada para hacer eventos. Ni actividades. La verdad que eso、eh, nos enoja bastante y lo cuestionamos desde las diferentes organizaciones porque la plaza es del pueblo, la plaza no pertenece a ningún municipio, entonces no necesitamos ni pedir permiso. Ni, ...ni esto, ¿no? Que es un espacio público para habilitarlo, para habitarlo, para hacer actividades y sobre todo esto, que pueda l l e v a r Norita y estar con la comunidad del oeste hablando. Eh, nada, es medio hasta ilógico,、eh, también entendiendo que Norita es la lucha en la calle y en la plaza.、Uh -huh. Pero, ¿qué pretendía el municipio? ¿Que le pidan permiso y que, esperen algún, que ar hablan,、eh, armen algún expediente para pedir el lugar? Claro, el día que presentamos la nota, donde solamente íbamos a informar la actividad,、uh -huh. nos sugirieron de que cambiemos esa nota y que coloquemos que pedíamos permiso.、Uh -huh. La verdad que nos planteamos y dijimos que no, que le, el permiso no lo vamos a pedir, y ayer recibimos este llamado. Igualmente vamos a seguir convocando a la Plaza Mariano Moreno, porque también es un espacio bastante grande, con arboleda, vamos a tener sombra con estos días también de calor.、Uh -huh. Así que nuestra idea es seguir、eh, convocando a la actividad en la Plaza Mariano Moreno. Claro que sí, la, las plazas son del pueblo. Las plazas son del pueblo, en Olites del pueblo. A la vez también es un atropello ¿no? a nuestra libertad de circulación, a poder hacer una actividad que obviamente va a ser eh, res, eh, respetuosa. Eh, vamos a tener distanciamiento con todos los、eh, requerimientos que requiere en esta situación de pandemia.、Mm. Noelia, ustedes、eh, forman parte de la campaña nacional contra las violencias y Moreno ha sido un municipio justamente en pandemia que ha tenido lamentablemente muchos de estos hechos. Esta articulación que están haciendo con diferentes espacios, se imagino que va a potenciar el trabajo y el reclamo al Estado de, de políticas públicas también en ese sentido. ¿No será esta presentación un puntapié inicial para cierta articulación mayor a nivel regional? Puntapié es una continuidad, ¿no? Porque somos organizaciones que nos venimos conociendo y construyendo hace un montón de años, y esta es una de tantas actividades que seguramente vamos a poder llevar a cabo en el territorio para visibilizar las luchas, para denunciar también el rol del Estado municipal en relación también a todo lo que pasó, a los femicidios, y de eso no nos olvidamos, siempre y la idea también este viernes es poder llevar las fotos. De las mujeres y d i s i d e n c i a s que fueron asesinadas en el marco de la pandemia. Así que es esto, es una construcción constante.、Sí. Bueno, de aquí、eh, felicitamos la iniciativa, la posibilidad de, de que Norita nos dé una inyección de, de energía también en el inicio de este 2022. Y bueno, y quedamos a disposición en la radio para seguir conversando de todo lo que van、eh, tejiendo, tramando ahí desde la red. Muchas gracias, les esperamos. y s í aclarar que va a ser una actividad.、Eh, Puntual, empezamos 18 horas、uh -huh. y también se van a estar vendiendo los libros ahí en la plaza para quien quiera ir a comprarlos. Perfecto, Noelia, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego.